m a r i m a r y Lamien, Karina lo saluda, s ¿cómo anda? m a r i m a r y Lamien, qué bueno, Karina, gracias por la comunicación. Y, y bueno, tuvimos varios inconvenientes para comunicarnos, pero para mí siempre un gusto charlar contigo y que podamos, este, nos dais la oportunidad de compartir lo que está pasando, no solo acá en Neuquén, n o porque sino en la región, porque lamentablemente es una situación muy similar a la que se vive a nivel. A nivel de región mapuche y, y ni hablar en el norte, ¿no? que en este momento está,、eh, justo en este momento están movilizados y a pesar de que han sido duramente reprimidos, no están dispuestos a bajar los brazos en pos de poder hacer valer sus derechos, que están tan afirmados en la Constitución y las leyes, pero que los gobiernos se empecinan en, en violarlo permanentemente. Bueno, Mañón Lamien,、eh, bueno, cuéntenos un poquito. Sabemos que hay un montón de novedades、eh, con, con respecto a todo lo que tiene que ver con, con, bueno, como decíamos, las luchas, ¿no? Pero bueno, tuvieron ayer, sabemos, un encuentro con, con la gente de derechos humanos. Pero cuéntenos un poquito usted, Lamien. Dale,、eh, gracias. Este, Vos sabés que. Ayer tuvimos un contacto, una, se realizó una audiencia virtual, por supuesto, con los responsables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están analizando lo que está ocurriendo a nivel país.、Eh, Argentina tiene la obligación de realizar informes periódicos y más aún cuando están ocurriendo casos graves y alarmantes como lo que está pasando en este preciso momento en Jujuy, con un gobernador que quiso imponer、eh, en 20 días de debate. Quiso imponer una reforma constitucional que va a afectar gravemente y va a ser un retroceso de los derechos de los pueblos indígenas, y eso no puede ocurrir. Hay derechos que están afirmados en la Constitución, en, tanto nacional como en las provinciales, en leyes que, hay que, que el Estado está obligado a cumplir, no es una cuestión voluntaria la de ellos, y cuando de pronto van a reformar una Constitución, algo tan fundamental para la vida y la relación entre el pueblo mapuche y el Estado, Eh, se debe realizar、eh, de manera adecuada y realizando la, la consulta, la participación, garantizando la consulta y la participación. Nada de eso pasó en Jujuy y cuando el pueblo salió a protestar, lo, lo, lo apalearon en、eh, la ruta, le, le, le, bueno, algunos mutilados porque le pegaron b a l a de goma en la vista y perdieron el ojo. Una situación que nos trae a las peores épocas de Argentina y sin embargo, eso está pasando hoy. Los medios porteños no lo reflejan porque están obsesionados con las internas partidarias、eh, y no conforme con eso, al gobernador que debería estar procesado y por, por todos esos delitos y esas violaciones este, se lo premia con una candidatura a vicepresidente. Entonces, esas cosas no pueden ocurrir y han sido denunciadas a nivel internacional. Ayer estuvimos entonces sentados junto con. Con la Relatora de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana, con las autoridades gubernamentales,、eh, tanto de, de, de, del Ministerio de Derechos Humanos como con el INAI, que son quienes tienen que responder por la aplicación de los derechos indígenas. Y la provincia en ese sentido queda librada libra, libra de culpa y cargo, porque como lo derecho, lo, las obligaciones internacionales las tiene que rendir el Estado Nacional, las provincias hacen y deshacen. Ese es uno de los problemas del, del sistema federal, que se van creando como grandes feudos en la provincia donde los gobiernos、eh, violan los derechos y, y, y no tienen obligaciones que, o, o, o nada que rendir hacia afuera.、Eh, pasa también en Río Negro, que, que, que bueno, no, no, no le voy a enumerar a ustedes todos los conflictos territoriales que hay porque solamente los han, lo han mencionado. Pasa en Neuquén, pasa en Mendoza, pasa en Chubut. Es decir, estamos viviendo un momento muy preocupante porque hay como una corriente,、eh, una corriente así de, de sectores reaccionarios, discriminadores, que promueven el odio racial, muy peligrosa, porque encima están teniendo adhesión popular, porque、eh, en las elecciones logran apoyo y eso le da legitimidad a ellos para seguir promoviendo ese discurso de odio, de, de, de decir que hay que eliminar al el que es distinto. Y eso nos no, no, no, no genera muchísima preocupación porque estamos a meses de celebrar 40 años de democracia, pero esa democracia a los pueblos indígenas todavía no le ha llegado. Hay una enorme deuda que tiene la democracia con, con los pueblos indígenas y el pueblo mapuche en particular. Y, y no me refiero ahí a ningún tinte partidario, porque han pasado todos los colores partidarios y todos van acumulando deuda con los, con los pueblos indígenas. y Y eso nos tiene que llevar a reflexionar a qué, qué, qué calidad de democracia estamos viviendo, ¿no?、Eh, eso podría decir, t eso como un panorama general.、Eh, coincidimos entonces con que no se está cumpliendo esto de que se está haciendo la consulta libre, previa e informada, a los pueblos. A, a nuestros pueblos, ¿no? porque bueno, realmente el extractivismo está en todos lados y parece como que el WinCa es e lo ú n i c lo único que ve ¿no? a nivel económico la salida. Entonces, bueno, inevitablemente、eh, afecta directamente a nuestra cultura y a nuestro ser, a nuestro ser ancestral, ¿no? a, nuestros, a nuestro ser cultural. Tal cual. Vos sabés que las dos cosas que vos m e n c i o n a s e el extractivismo y el derecho a la consulta, Son dos elementos fundamentales para garantizar este, la paz social o garantizar de que re realmente vivimos bajo un Estado de Derecho. Porque en la década del 90, cuando el neoliberalismo promovió esto de la privatización y la explotación de los recursos naturales, porque para ello la tierra es un recurso, no es un, no es un elemento vivo, es un recurso que hay que reventar total, está para eso. Cuando en la década del 90 se promovió toda esa, esa política extractivista, También、eh, hubo mucho debate en Nación Unida para que hubiera un mecanismo de defensa de los pueblos indígenas. De allí que fue que se aprobó el, el derecho a la, a la consulta libre, p r e v i a e informada como mecanismo para obtener el consentimiento cuando se va a ingresar a un territorio. No se puede ingresar a un territorio si no hay consentimiento del pueblo afectado. Eso fue el acuerdo que se tomó en Nación Unida. Después se fueron convirtiendo en ley, en el año 92 se convirtió en ley en Argentina. Y recién, casi 10 años después se puso en vigencia, porque más allá de la ley que se aprobó en el 92 en el Congreso, el Estado argentino lo tenía que ratificar en Ginebra. Lo ratificó recién en el 2001. Por lo tanto, ahora tiene ya más de 20 años de vigencia el derecho a la consulta, y sin embargo, hay total resistencia del gobierno a aplicarlo. Los gobiernos provinciales no lo aplican, se resisten a aplicarlo, el gobierno nacional no hace nada para que eso avance. Entonces, es un derecho que está, está escrito. No obstante, no es, un, no es letra muerta. Hay una ley que lo respalda. Hay un convenio que e el 169 que lo respalda. Por eso, el pueblo indígena no tiene que renunciar a exigirlo, a aplicarlo más que exigirlo, porque hay que decir, nosotros nos paramos aquí en la puerta de nuestro territorio y ustedes no van a pasar si antes no se cumple con este derecho. Eso es lo que estamos haciendo acá y nos está costando precio, por supuesto, porque. Este, el e x t r a c t i v i s m o cree que la tierra está para reventarla y por lo tanto arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Y como tiene un gobierno que la autoriza, como tiene un poder judicial que le crea un blindaje, este, los pueblos indígenas estamos amenazados. Amenazados por un modelo que、eh, después en los medios te lo muestran como que la felicidad, ¿no? Y nos dicen: qué suerte que tenemos recursos, qué suerte que tenemos vaca muerta, qué suerte que tenemos litio. Pero esa, esa alegría que manifiesta el sistema es, un, es una noticia nefasta para los pueblos indígenas porque es amenaza de, de, de, bueno, de romper los territorios, de quebrar la vida comunitaria, de amenazar toda su, su vida cultural, su conmovisión, su idioma. Entonces no se puede vivir en ese estado de tensión donde, por un lado,、eh, el gobierno vende felicidad、eh, que es desgracia para nosotros. No se puede vivir en esas condiciones. Y ocurre eso porque no se aplica、eh, todo lo que está establecido como derecho.、Eh, hablando de vaca muerta, n o ahí tuvieron todo un acto, no sé,、eh, la mía, si quiere hacer n o s un pantallazo breve de lo que sucedió. Sabemos que vaca muerta, bueno, ha generado、eh, derrames, acumulación de residuos tóxicos, eh, eh, o sea, hay un montón de cosas que. Que, que se viene padeciendo y que bueno, por ahí, este, ¿cómo, ¿cómo lo toman ustedes? Y que son las consecuencias del, del fracking, Karina, porque、eh, no es que esto lo v e n i m o s a descubrir ahora, nosotros lo venimos denunciando antes que se instalara la, la tecnología del fracking aquí en territorio mapuche. El mes que viene, el 28 de agosto, se cumplen 10 años de la instalación a la fuerza del fracking acá en territorio Neuquino. Hubo una manifestación enorme en la legislatura ante el, la firma del pacto Chevron y PF, y bueno, desde las ocho de la mañana hasta las c i n c o seis de la tarde, estuvieron gaseando, baleando con bala de goma. Hubo una bala de plomo que casi mata a un joven que estuvo en terapia durante varios días, hijo de, de, de, del decano de la de la de acá de una de las facultades de la Universidad de c o m a h u e Y se cumplen 10 años aquel hecho donde、eh, nosotros lo vamos a recordar porque queremos manifestar que así se i n s t a l a el d e t r a c t i v i s m o a la fuerza. No es algo que se instala con información, con consenso popular, se instala a la fuerza. Porque en cuanto hay información, la gente empieza a tomar conciencia que es un peligro. Por eso se ha prohibido, los principales países de Europa está prohibido, en, en varios estados de, de, de Norteamérica igual, eh, eh, y son. Son países que, que consumen de una manera enorme todo lo que son los recursos que se explotan acá en América. Pero como América está hecho para eso, para, para、sí. hacer este, la zona de sacrificio, lo p r o h i b e n en sus países, pero las compañías vienen a explotar acá, donde estamos nosotros. Y las consecuencias son nefastas, porque todo lo que vos decías. Primero los derrames, después los sismos, porque los sismos sí, están absolutamente demostrados que es producto del fracking. Por eso Gran Bretaña prohibió el año pasado el fracking en, en la isla, porque era un peligro para ellos.、Eh, trae, se acumulan toneladas, tonel,、eh, millones de toneladas, millones, no estoy e n s a r r a n d o porque son los datos técnicos que la justicia, que a s lo que ha publicado. Millones de toneladas de, de, de residuos tóxicos que la basura, nosotros decimos basura petrolera,、eh, y, y ni hablar de todo lo que genera la industria al interior de los territorios, porque se interviene a la fuerza. Este, nosotros llevamos una causa jurídica contra Patricia Bullrich, porque en una época en que ella era ministra de Seguridad、eh, entró a la fuerza y p e s e a explotar y allanó, allanó el territorio de Campomarite, acá en Vaca Muerta. Entonces se actúa a las buenas o a las malas, pero se actúa、sí. y eso es lo que nosotros estamos buscando ponerle un freno, que no, no, no es ponerle un freno al desarrollo, sino estamos diciendo no se puede explotar la tierra, cueste lo que cueste, porque nosotros sabemos dónde vamos a estar en ese e s cenario. Vamos a estar siempre entre los que paguemos el, el pato de la boda. Entonces no se puede、eh, permitir que sea a costa de lo que sea、eh, el uso del. Del recurso. Tiene, hay normas que hay que cumplir. Cuando nosotros denunciamos los derrames, la basura petrolera, los sismos, eso está normado para que no ocurra. Pero como hay una urgencia, hay una, hay una enorme ansiedad por, por, por este, tener ganancia s rápida, este, se le da vía libre a, la, a, la, a las corporaciones petroleras.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sigue la MIEM? Se sigue más allá que, bueno, como sí, sabemos,、sí, pero... nuestros pueblos siempre luchan, por supuesto, pero bueno, es difícil a veces, ¿no? Ante todo lo que se viene. Pero vos sabés que es cierto que si uno mira así a nivel global la realidad, esto es una crisis civilizatoria, porque se trata de ver hasta dónde、eh, este sistema, porque es un sistema global,、uh -huh. eh, no es un problema de este gobierno ni del que viene, es un. El mercado necesita determinados recursos, Europa, el primer mundo necesita determinados recursos y, y del único lugar donde lo pueden obtener es acá, porque sus, su s r e g i o n e s ha n sido ya reventada. s Entonces, necesitan el recurso que hay aquí en nuestros territorios y no van a te pidar en violar cualquier ley para hacerlo. Entonces, Ahí es donde está la necesidad de que la sociedad, porque la única que puede cambiar esto es la sociedad, este, no apoyando este tipo de, de lógica, de, de lógica mercan, de, del mercado, de que dice: si hay un recurso hay que extraerlo, cueste lo que cueste, porque lo necesitamos y debe ser urgente y debe haber hiperproducción en lo posible. v a s en un país como Argentina, que primero te endeudan y después te, tienen, te llevan de la nariz, como está ocurriendo hoy. Donde no puede discutir, donde no puede poner condiciones, donde no puede decir,、eh, vamos a limitar、eh, la explotación de d e t e r m i n a d o r e c u r s o porque está en amenaza a la muerte de, de, de un pueblo, de, un, de una cultura, de un río, de un lago. No, no, no hay límite, hay, hay urgencia y hay necesidad de no poner límite de ningún tipo. Y si hay norma, hay que violarla o hay que sobornar a un juez, hay que sobornar a un fiscal, este, pero esto tiene que seguir funcionando así. Entonces, es una rueda perversa que, que no deja de circular y no deja de generar、eh, desastres ambientales. Y después lo, después lo paga el planeta,、eh, ese privilegio de unos pocos, este, lo, lo paga el planeta porque el desequilibrio climático que hay tiene como principal responsable a la industria hidrocarburífera. Pero esas cuestiones no le importan al mercado, no le importan a las corporaciones. Y lamentablemente no tenemos gobierno a la altura de、eh, poner orden en eso y ponerle límites. Y entonces lo que queda es la movilización popular, es la movilización nuestra, es decir, no, así no van a pasar y necesitamos que la sociedad neuquina o la sociedad de la Patagonia nos acompañe, que es algo justo, que es algo q u e sirva a todos poder parar esta maquinaria de muerte. Y esa es la tarea en la que estamos y no vamos a renunciar porque está en juego nuestra. Nuestra vida y, sobre todo, la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, a q u i e n queremos dejarle un, una tierra para vivir, no una tierra para sufrir. ¿no? Este, ese es nuestro compromiso. Felé, también. Y también, por supuesto,、eh, los Gilipun u y también p e d i r l e a los Nien, ¿no? que, que nos acompañen en esto. Claro que sí, esa es la fortaleza nuestra. Nosotros, ¿dónde tomamos fuerza? ¿Dónde nos cargamos energía? ¿Dónde.? Retomamos ánimo para seguir la lucha、eh, en, en ese espacio donde nos comprometemos con la, todas las toda la fuerzas, todos los mehuen del el MAPU, del i t o Filmonghen. h i t o Filmonghen es el conjunto de todas las vidas con l a c u a l nos comunicamos nuestra ceremonia y establecemos un acuerdo, un pacto de defendernos mutuamente porque cada、eh, agresión a, la, a nuestra MAPU es una agresión a, no, a nosotros. Y si nos agreden a nosotros, la m a p u queda desprotegida. Por lo tanto, cuando nos encontramos, como nos encontramos el 24 de junio, Día Nacional Mapuche, en grandes ceremonias que se hicieron aquí, es para reafirmar ese compromiso de que nos vamos a defender,、eh, porque si defendemos la tierra, estamos defendiendo nuestra propia vida. Así que ahí es donde nos cargamos de la energía necesaria para tanto poder abusivo que, que, que confrontamos todos los días. Entonces fue muy lindo este 24 de junio, fue m u c h o muchos amigos, invitados, compañeros, solidarios. El pueblo mapuche es un pueblo que tiene mucha esperanza de que esto va a cambiar porque la sociedad neuquina,、eh, en este caso nuestro,、eh, nos dice de que,、eh, de que es necesario que se escuche al pueblo mapuche. Y tenemos mucho apoyo, mucha solidaridad. ¿no? El día que golpean un mapuche, reacciona el pueblo mapuche, pero reacciona también esa sociedad. Eh, solidaria, comprometida con nuestra causa. Eso nos da mucha fuerza y por eso lo reafirmamos en cada una de nuestras ceremonias para que, para que ningún mapuche baje el brazo. Que como dice nuestro grito de reafirmación, Marichi h u e o uno cae, diez se levantan. Eso, eso es lo que generamos cuando nos encontramos. Nuestro n i e i p ú n nuestro g u i l l e r o Agún, u e s t r a ceremonia sagrada. Hola, Hila, bien. Un gusto, como siempre, h、eh, a b e r compartido esta conversa con usted y con todos las y los oyentes de aquí, de, de nuestro territorio. Le mandamos un abrazo a usted y, y Rumé Mañón por, Por aclarar esto y también por, por traernos un poco de, de claridad a, a, a todo esto que nos está sucediendo, que a veces nos invaden tanto de noticias, de novedades, de parece que, que es como que va a salir todo bien, de que esta es nuestra salida, y en realidad está la, la otra parte, n o que es necesario que también la veamos. La que no está en los medios, porque、claro. lamentablemente nosotros estamos invisibilizados y por eso. Cada vez que aparece micrófono como el tuyo, que lo abrís así generosamente, para nosotros es muy importante.、Eh, es fundamental que se entienda que todo lo que aparece en, la, en los canales, sobre todo los porteños,、eh, no es la realidad. Es la realidad que nos quieren imponer, son debates que nos quieren imponer, urgencias que nos quieren imponer. Nuestras urgencias pasan por otro lado, pero no aparecen los medios. Por eso hoy no e s、no、todo lo que está ocurriendo en la ruta de Jujuy, en Abrapampa. En, en la Quiaca, en Jujuy mismo, movilización enorme, corte de ruta, la gente está harta ya de, de la manera en que se gobierna, y eso no aparece, y parece que ya hubiera desaparecido Jujuy. Y Jujuy hoy, en este momento, nos están mandando imágenes fuertísimas de lo que allí ocurre. Un pueblo que está harto ya de tantos siglos de sometimiento y que está gritando, pero mientras grita, el gobernador, el responsable, se, se pasea. Y como candidato a ser el próximo vicepresidente del país. Con eso son los medios. Por eso no aflojes, no aflojes nunca vos en tu tarea de comunicadora. Y gracias otra vez por la oportunidad. Mañón, también. Teucayal. Teucayal, también. Jorge Nahuel Purrán.